Quién va? Ya, ya. No hay muchas cartas. Me entro un poquito. Se sí, ah, si fue un chorrito. ¿Quién va? Ya, ya, ya. Ah, Ay, mandado sí. con Neru. Eh, ¿Quién va? Quién va? Carlitos. ¿Eh? <risa> ¿Qué quién va? El escuadrón del bumba, los reyes del timbal, se va a armar la burga Que quién va? Los hijos de luz inventaron tu estilo con las neas de Neru. No que quién va? Identidad innata, esto es rapa, para lo demás es bachata. Que quién va, quien va, quien va? Va? Va? va, quién Que quien va, quien va, quien va, quien Que hay para cazar, que no sean patos Buscan beef y son puro pollo frito Por dentro están crudos, lo sabe y mi olfato Somos la leyenda versus el mito. Son bambicos en y mi alambique De estilo, a estilo, bajo que se purifique Música diabética, baja en calorías Eso ya existía con sus respectivas réplicas Se ofenden si decimos, eso no es rap, no rap. Todo lo ponen en venta Publicidad engañosa, comer Herbalife Si le quita las propiedades, no alimenta Seguimos con las mismas neas en la calle si Los bafles en la acera, oyendo un broche ¿Cómo podés medir a un grande? Hay quien no tuvo comida Hay quien nunca tuvo hambre Que hay pa' peguear Que no sean stickers Puse a su mierda Y me quemó los speakers No compares un vivo y Con un breaker La PC paper ya llegó Quien te explique Parecen en Halloween Tu odio de Halloween El que vive contento No envidia al resto Pide que te presto La rima pa pa'l fresco Estoy donde pertenezco Y de aquí no me pienso oír Me dicen Diego Padeces de esa locura No tengo vida Desde que el rap me llegó Ni los Me iluminan y escuchan mis ruegos Soy la iglesia abandonada pues no tengo cura Sé que no piensan desde luego De no ser por la droga tendrías el cerebro nuevo Te doy un truco es como un cotejo de fútbol Hacerlo profesional pero que siga siendo un juego Que quién va? El escuadrón del Bumba Los reyes del timbal se va a armar la burga Que quién va? Los hijos de luz inventaron tu estilo Con las neas de No que quién va? Identidad innata Esto es pa' Lo demás es bachata ¿Que quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién? ¿Que quién va? Quién va, quién va, Que pa aprender que no sean velas, loco eso no es un disco, eso parece una novela. Pa ser revista y seguí sin novedad. Celebraban mis rimas cuando no tenían escuela. Sabemos si es bueno somos la curaduría. Estamos en vinyl otros en la peluquería. Rap no son las vistas ni esos temas en las listas. Tenemos estilo ellos parecen estilistas. Son influencias no impulas de influencer. Que te financia no significa moverse. Se acaba el crédito y viven de los avances. La gente es consciente de estos árboles, no crecen Anótalo a mi cuenta, que yo lo cargo Siempre hay desquite, tome el camino largo como en casa de la abuela Tenemos el algo y seguimos eh. en la calle con más pavimento que algo Soy pa hacer que no de mucha cárcel Haciendo rave estoy hasta en la sopa como Campbell Soy un nicho hablando en serio como Dense La voz todos te toman del pelo, Rapunzel Llegó el forense, Redman lo dice mm, Son como la escuela un domingo nos dice la curaduría te bajamos el pulgar y no te sacan a bailar ni tus días pasan las guerras y las modas mira quiénes quedan cambiar el juego que eh, no cambian ni un juego de alcoba tus pecados como Uribe intentarás borrarlos aquí no puedes descargarla ni deschuparlo si hablo habla la voz de la experiencia ellos le ponen autotune hasta la voz de la conciencia no me hables sobre sobrevalorado. mi respuesta está en un sobre se si abre y dice sobreactuado. que quién va El escuadrón del Bumba, los reyes del timbal, se va armar la burka, Que quien va, los hijos de luz inventaron tu estilo con las neas de Norulz. Que quien va, identidad innata, esto es rapapa, lo demás es balcata. Que quién va, ¿quién va? ¿Quién va? ¿Quién? ¿Qué quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién? Numero uno. No question. Just to get a